Buen día, Jorge. ¿Cómo anda todo hoy? Muy bien, muy bien. Queriendo hablar de la economía y sus novedades. Bueno, hay una novedad que ya no está en novedad porque ya se está repitiendo en tanto en nuestro país como en el resto del mundo, que es la preocupación por el aumento de precios. Un fenómeno que para los más jóvenes puede ser algo raro porque no ha sido el problema ni de Uruguay ni del mundo en los últimos años. Hay que remontarse... En el caso del primer mundo, Estados Unidos-Europa, a casi 30, 40 años para ver algo parecido a lo que está ocurriendo hoy en día. Estoy hablando a inicios de la década de los 80. Pero es el gran tema que hoy en día se este, está manejando a nivel internacional. Una de las principales preocupaciones es Uruguay no es ajeno a ello. Esta semana se conoció que de parte del Poder Ejecutivo, del gobierno se va a realizar un ajuste a julio de salarios públicos y jubilaciones en un 2-3% respectivamente se eh, ha habido distintas manifestaciones al respecto y en realidad eh, uno lo puede enfocar de distintas maneras este anuncio en primer lugar es un, anuncio, un aumento a cuenta o sea no es un ajuste por encima de lo que se estaba previendo originalmente sino que se descontará de futuros aumentos Eso es un poco lo que se ha manifestado más que nada por parte de la oposición. El otro tema es el guarismo, o sea, un 2, un 3% a julio tampoco va a recuperar toda la caída del salario real y de las jubilaciones en términos reales del primer semestre. Para hacer una estimación, al día de hoy, al cierre de marzo, ya tenemos que los precios aumentaron 4,42%. Y si se mantuviese la misma tasa de crecimiento de los precios del año pasado... Eh, vamos a cerrar julio con un 6%, esto ya lo destarto, va a ser más que un 6%, ya en este mes de abril vamos a tener otro ajuste en el IPC vinculado a combustibles y las derivaciones que eso genera, quiere decir que este 2-3% va a ser casi que la mitad, en el mejor de los casos, de lo que eh, va a generar la caída del salario real y de las remuneraciones del primer semestre. Suena a bastante poco. El otro este enfoque que estamos podemos llegar a realizar es que antes, por eso yo hablaba un poco de los jóvenes, hace 20, 30 años en nuestro país esto era bastante habitual. El, los salarios, las jubilaciones se ajustaban dos veces al año porque la tasa de inflación era muy alto y por consiguiente se perdía mucho Eh, a lo largo del año. Bueno, entonces, si la inflación es alta, ajustemos los más veces en el año, cuando la misma empezó a bajar por debajo del 8, 7, 6%, se volvió el ajuste que administrativamente es mucho más sencillo de realizar de una vez al año, principio de año, o en determinado momento del año, mitad de año. Acá lo que estamos viendo es que el propio gobierno estaba muy preocupado, porque en definitiva los números se les están saliendo de eh, los Eh, límites que había pensado, que había incluido en el propio presupuesto y ¿sí? y de esa manera está viendo que es demasiado pesado para el asalariado quien tiene remuneraciones estar haciendo un ajuste anual único y opta por dos ajustes, uno a mitad de año, por más que tampoco cubre la inflación a cuenta del que se iba a realizar eh a principio de año o en el momento determinado. Y también el Banco Central ha manifestado con claridad la preocupación que tiene por el tema precios en estos últimos días, ha dado un mensaje bastante fuerte en consonancia con lo que han hecho otras eh, otros organismos similares en el resto del mundo, las reservas federales en Estados Unidos, el Banco Central de Brasil, el Banco Europeo, ha elevado fuertemente la tasa de referencia. Hoy las letras en pesos uruguayos volvieron a estar a niveles bastante atractivos están pagando a tres meses un año una tasa del 9, 9,5% anualizada. Esto no lo veíamos desde hace varios meses. Está claro que el Banco Central está mandando el mensaje de que va a aplicar una política fuerte, política monetaria restrictiva, y de esa manera poder controlar la inflación. Hay que ver si eso va a ser efectivo no, dado las características monetarias de nuestro país, pero el mensaje está dado. Lo que sí es cierto es que estas dos medidas, política fiscal expansiva, la del ajuste salarial a mitad de año, o a cuenta, pero a mitad de año, con eh, una suba de la tasa de interés, son contradictorias desde el punto de vista macroeconómico, son inconsistentes, o sea, está en el manual macroeconómico, ¿verdad? Política monetaria restrictiva y política fiscal expansiva, aunque parezcan términos muy técnicos, huele a algo que hizo Estados Unidos a principios de los 80 y que el resultado fue una apreciación fuerte del tipo de cambio, lo estamos viendo, ayer se estaba comp eh, comprando dólares eh, aquí en Uruguay, por en el Maldonado concretamente, por debajo de los 40 pesos. Eso le resta fuerte competitividad al sector exportador, más que nada al sector que no está siendo beneficiado con los altos precios exportadores de las materias primas. Le hace, por ejemplo, el sector turístico que ya viene muy golpeado y que además de eso le están subiendo todos los costos en pesos fuertemente, salario incluido, los empresarios lo han dicho, no los de turismo, pero sí la Cámara de Comercio y Servicios lo ha dicho, y que al mismo tiempo le baja el dólar que es el, la moneda con la que cobra. Esta caída de la competitividad de los sectores no agropecuarios va a generar un efecto sobre el Producto Interno Bruto más que nada En los próximo media a mediano plazo verdad en los próximos meses el sector agropecuario no tiene tantas dificultades porque los precios que están manejando están en las nubes y entonces compensan la pérdida de competitividad con la baja del dólar con el aumento de los precios que están recibiendo el otro tema hablando de preocupaciones es los resultados que han este, me, aparecido en las últimas semanas de los bancos en Estados Unidos, Algo que estábamos viendo, eh, previendo o por lo menos esperando con ansiedad es la primera información que aparece públicamente sobre los efectos de esta crisis económica internacional producto de la guerra Rusia-Ucrania. La dieron los bancos JP Morgan, Wells Fargo, Bank of America, Goldman Sachs, Citi, reportaron resultados en estos últimos días. Incluyen ¿Eh? Los primeros efectos de esta crisis, porque comprenden los primeros tres meses del año, enero, febrero, marzo, la guerra estalló casi a fines de febrero y los resultados fueron bastante contundentes, las caídas en las ganancias, JP Morgan una pérdida de 524 millones de dólares por los efectos de la guerra, prevén casi mil millones de dólares de pérdida, Goldman Sachs cayó 42% de los beneficios, Citibank también 46% de los beneficios, Wells Fargo un poco menos, 21%, banco of America caída del 12% de las ganancias, siguen siendo positivas, pero sensiblemente menor a las que vimos el año pasado en el primer trimestre. Todos dijeron prácticamente lo mismo, me gusta prestar atención un poco a los discursos, a las explicaciones que dan los CEOs de estas empresas, el caso de Diamond de JP Morgan, Se vienen meses muy turbulentos, esto recién empieza, pero la primera carta ya está clara. La guerra está generando pérdidas importantes a las empresas internacionales que tenían algún negocio, en este caso financiero, con Ucrania, con Rusia y en el mercado de los eh, cambiarios donde ha habido eh, grandes turbulencias. Y advierten que las turbulencias vinieron para quedarse en los próximos meses una síntesis en Uruguay y en el resto del mundo Jorge de lo, que, de lo que ha ocurrido en las últimas semanas. Mauro, un par de de consultas. Eh la baja en el precio del dólar también incidió en las decisiones que tuvo que tomar el gobierno de adelantar estos ajustes. Yo te diría que es en realidad eh, al revés, los ajustes que han se han realizado eh Son independientes del dólar y el dólar está cayendo porque la política que está realizando el Banco Central este, ha sido mucho más fuerte y empujan hacia la baja el dólar y lo están dejando caer. Hasta se siente un poco cómodo el gobierno con la caída del dólar porque eh, la caída del dólar hace que algunos productos que vengan del resto del mundo, que están dolarizados, eh, por ejemplo alimentos, Eh, de, de desinflen un poco la, la, la, la tasa, la, el aumento del IPC de la inflación así que yo te diría que es independiente está dentro del mismo eh, problema pero es independiente una cosa de la otra y creo que el gobierno se siente cómodo en este momento con el dólar que la baja Los empresarios han dicho que es difícil bajar los precios y subir los sueldos Sí, y es verdad para, más que nada para los que están vinculados con el mercado interno Sub los precios están enfrentando perdón este subir los salarios están enfrentando costos mayores porque a ver eh, el comerciante está viendo también el supermercado y está viendo que los precios que a los que ellos adquieren la mercadería están subiendo si al mismo tiempo le suben los costos es prácticamente imposible que ellos puedan bajar los precios este en esta circunstancia en este ambiente yo estoy en ese sentido comparto la visión Eh, no viene por ahí me parece que este acuerdo est esta invitación que ha hecho el gobierno que los privados se sienten a negociar me parece que no va a llegar a buen término bien Mauro seguimos de cerca de esta situación la semana que viene te parece con gusto Jorge buena semana para todos gracias igual para ti chau chau, chau. frecuencia abierta